¿Cómo te va Valeria Lautaro? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno,、eh, nuevamente están en campaña, ¿no?、Eh, tratando de concientizar y exigiéndole al Estado que se cumpla con la legislación vigente. Sí, este, tenemos、eh, ley provincial desde el año pasado, lamentablemente en el camino este año hubo una, un cambio en la autoridad de aplicación por una,、eh, una nueva ley de ministerios, con lo cual esa modificación no se llegó a. A aprobar, a tratar y a aprobar, con lo cual la ley provincial aún no está este, operativa, pero sí tenemos la ordenanza municipal、eh, que prohíbe, a partir de 2016 está la ordenanza que prohíbe la comercialización y el, la utilización de pirotecnia sonora.、Uh -huh. Así que este, intentando t r a b a j a n d o en conjunto se ha sumado la, la Dirección de Juventud de la Municipalidad con la que hemos estado en comunicación para ver qué se puede hacer. Para tener más llegada por ahí, para, para digamos, recordarle a la sociedad que está esta legislación vigente y además lo que causa, n o porque más allá de, lo, de la legislación,、eh, entender que, hay, que nuestro festejo puede causar daño a otras personas y que podemos arruinarle el festejo que también tienen derecho a tener. Este, entonces,、eh, buscar por ese lado, n o tratar de crear conciencia.、Uh -huh. Eh, te toca、eh, padecer justamente esta irresponsabilidad o esta falta de empatía.、Eh, sos mamá de, un, de una persona que tiene algún tipo de discapacidad.、Eh, contanos cómo es tu realidad y a lo que te has enfrentado durante las fiestas. Bueno, sí, claro.、Eh, uno de mis hijos es está dentro del espectro autista y tiene. Hipersensibilidad auditiva.、Uh -huh. Y en, en las fiestas, en las fiestas sobre todo, pero también en la vida diaria, ¿eh? uh -huh. porque la verdad es que este, no somos conscientes por ahí de la contaminación auditiva en,、eh, en la que estamos inmersos、uh -huh. <ríe> en nuestro día a día. Y para él realmente este, salir a la calle、eh, es un desafío grande, porque.、Uh -huh. Si bien la, las explosiones de la pirotecnia son este,、eh, es terrible lo que, lo, que, lo que se sufre, digamos, por, por lo que provoca, este, la, una, una explosión de un escape libre provoca casi lo mismo, ¿no? Claro. Este, y es mucho, está mucho más generalizado y es diario.、Uh -huh. Así que, este, si bien puntualizamos en pirotecnia, porque por ahí este, es mucho más、eh, fuerte el sonido, el, el, La explosión en esos momentos, también tenemos que tener en cuenta que en nuestra cotidianeidad nos encontramos con este tipo de situaciones. Claro.、Eh, Valeria, ¿han detectado que se sigue vendiendo pirotecnia en la ciudad de Santa Rosa?、Eh, ya hay gente que está usando pirotecnia en la, los días previos a la Navidad.、Eh, ¿Reciben algún tipo de denuncia? Contanos cómo está esa situación y si es que han detectado. Sí, en muchos,、eh, muchos barrios eh, tengo eh, permanente contacto con familias、uh -huh. eh, que pertenecen a la asociación y están teniendo ese tipo de inconvenientes, aunque este, bueno, llaman a las autoridades, se hacen presentes, en el momento cesa, pero se vuelve a, a reincidir.、Uh -huh. este, la verdad es que、eh, no hemos tenido、eh, ninguna denuncia respecto puntualmente a alguien que esté vendiendo. Uh -huh. si, si vos entras a, a, algún, este, a algún sitio de venta este, online, puedes encontrar.、Claro. Y eso escapa d i g a la posibilidad de control que tenga el municipio en este caso, porque es una cuestión que está este, muy. Hay como mu mucho gris en cuanto a la regulación a ese respecto. Entonces, si realmente te propones conseguir pirotecnia sonora, la vas a conseguir. <ríe> Claro. Este, el tema justamente es ese, ¿no? Como se, se va a conseguir y, y ten, no podemos este, estar,、eh, digamos, en todos los lugares al mismo tiempo, crear conciencia, por ahí en una reunión familiar alguien va a, a utilizar algún elemento pirotécnico y va a haber alguien de la familia que le diga, no, mira, ¿sabes qué?、Uh -huh. Hay mucha gente、sí. que sufre con esto. Entonces, esa, ese tipo de cadena de, de, de, este, de situaciones es la que por ahí. Este, queremos、eh, queremos que, se, que, se, que se potencie. Claro, claro. Sí, y en eso todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad.、Eh, hace Absolutamente. Al, hace algunos años recordaba esto de, de, de la venta virtual de pirotecnia、eh, y de que no hace falta salir de la casa de uno. Había un、Exacto. servicio hasta de delivery de pirotecnia.、Exacto. Uno podía pedirla por redes sociales y directamente venían a, a traer, no sé, los petardos o lo, o lo que sea.、Eh, es difícil también controlar. Y, y lo que quería preguntarte es: ¿por qué la ley, si está aprobada, todavía no se reglamentó y no se está implementando? Según lo que me dicen, este, tenía una autoridad de aplicación que, con una nueva ley de ministerios que, que, tienen, que, tiene, este, que es de este año.、Uh -huh. tuvo que cambiar esa autoridad de aplicación, por, porque claramente no, los parámetros ya no eran los mismos, y esa modificación como que no llegó a tratarse para esta fecha.、Uh -huh. Esa es la explicación que a mí me dieron. Claro. Desde、eh, la parte provincial. Sí tenemos la ordenanza. Y hay una muy buena noticia, no sé si, si ustedes la, la han este, escuchado. Sí, creo que, estamos, que...、Eh, estamos pensando en lo mismo en este preciso instante.、Eh, <risa> y es que no se van a fabricar más、eh, petardos de suelo. Sí, es, lo, es la próxima pregunta. Sí, exactamente, esa es una muy, muy buena noticia. Y lo bueno es que es de eso de que hablábamos, de la cadena, ¿no? de, de, de cuestiones, de, de, de, de, de crear conciencia ya desde muy pequeños, lo que dicen este, los. los Los, los integrantes de esta cámara es que en realidad toman la decisión porque nos estaban e vendiendo ya tanto, o sea que los mismos niños no querían de esos juegos artificiales o, o elementos pirotécnicos y preferían los lumínicos.、Uh -huh. este, así que, bueno, eso, eso es mejor noticia aún. Claro,、eh, hubo un acuerdo、eh, para ustedes que nos están escuchando del otro lado entre.、Ah. Los empleados de la industria pirotécnica y las cámaras para dejar de fabricar productos pirotécnicos de suelo y solo producir fuegos artificiales de bajo impacto,、eh, es decir, lumínico, como dice eh, Valeria. Eh, lo último, Valeria, es: ¿qué alternativa o, o, cuando ocurre esta situación de que una persona que tiene sensibilidad al sonido o a los fuegos artificiales. Eh, se, se enfrenta a esta situación en las fiestas de tener que soportar、eh, bueno, los petardos, los fuegos. ¿Qué, ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Cómo se acompaña esa situación? Bueno, en principio, la s familia s que, que contamos con, con personas que tienen esta hipersensibilidad, ya sabemos que tenemos que estar este, provistos. de protectores auditivos. Tenemos que anticiparles que eso puede llegar a ocurrir, que estén protegidos, que cuando se acerque la hora de la medianoche, que es cuando recrudece, digamos,、eh, se, se, se cubran los oídos,、eh, pueden poner música suave, pueden irse a algún lugar alejado、uh -huh. este de la casa, lo más profundo posible, tener por ahí algún lugar preparado que esté como, como más cerrado, más este, interno, como para que puedan estar lo más protegidos p o s i b l e No sé si ustedes este, toman dimensión de lo injusto que es eso. <risa> Absolutamente. Este, pero bueno, porque en el momento en que todos estamos este, queriendo festejar y, y, y haciendo este, ¿no? este, ejerciendo este, este momento digamos, de disfrute, las personas tienen necesariamente que aislarse de, de la familia para poder protegerse de estas situaciones. Y la verdad es que. A uno como familiar, lo angustia mucho este, tener que vivir esos momentos. Valeria Draque, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes. No usemos pirotecnia sonora, por favor. Por una Navidad sin pirotecnia, Valeria Draque, coordinadora del Planeta Neurodiverso por la Inclusión Asperger La Pampa.